Hola, a ¿Cómo estás?、Eh, historia b u r r i e r i t a Ay, perdón, a h te c a m b i é b el apellido.、Eh, queríamos, queríamos conocer un poquito más sobre、eh, b、bueno, u esta n o o b r e e s primera muestra de cine que están llevando adelante en、eh, la Universidad de José Cepas. Contame, ¿cómo surge?、Eh, cómo, cómo, bueno, ¿Cómo se vinieron preparando para, para esta primera muestra? Dale, esto surge por iniciativa de un profesor, Que es Juan Chuchi. q u Es e profesor de la materia historia argentina y latinoamericana audiovisual、uh -huh. en, la, en la carrera. Y bueno, hace, él siempre nos lleva al Festival de Cine de Mar del Plata en esa materia. A los que cursan esa materia nos lleva para allá y siempre está、eh, latente y presente、eh, el sueño de tener nuestro propio festival en l o m p a s nuestro propio festival de cine. e n t o n c e s Con esto, cuando terminó el primer cuatrimestre, dos semanas antes de que arranque este segundo cuatrimestre, ahí nos juntamos. Habremos sido, no sé, unos diez <ríe>、eh, de todos, porque se armó una convocatoria abierta por mail a los estudiantes que quieran participar.、Okay. Y antes de que arranquen las clases, nos juntamos para empezar a planear esto. También está el profesor,、eh, que también es el coordinador de las carreras, Gautel Reyes, y después, bueno, somos más o menos entre quince y veinte compañeros organizando. Bien. Arrancó por ese tiempo y la organización fuerte la venimos haciendo hace un mes más o menos. Bien.、Eh, y arrancó la jornada del día de ayer. Contame cómo fue este inicio. Ayer fue espectacular. <risa> fue muy bueno.、Eh, superó superaron nuestras n expectativas porque teníamos la sala llena. que h a c e en el auditorio que es en el segundo piso del Arte Central de Lumpaz, que es Leandro en a l Encuatro 731, José Sepá. a Y nada, teníamos la sala llena, pudimos hacer, a, arrancó con la presentación del libro de María Ibarres, Cuerpos, Memorias y Representaciones.、Uh -huh. Y la mesa q u utilizaba Irma Molina, que es directora de cine, y que también ella、eh, se proyectó la película La Bruja de Hitler, que salió hace años con Ernesto a r g i t o y hicieron un, un debate cuando terminó la película.、Eh, y bueno, después también proyectamos cortos de estudiantes, que、eh, eso. Son, son cortas que se hacen para las materias y、Ajá. que muchas veces quedan ahí y no tienen difusión. Entonces, poder estar、eh, mostrando ante tanta gente y ante tanta gente reconocida en el ámbito audiovisual、eh, los l a b u r o s es algo muy, muy bueno. Así que tuvo muy buena recepción, por suerte. Y hoy y mañana esperamos que sea、eh, incluso mejor que ayer.、Ajá. Hace, es, Dentro de todo, es joven la licenciatura en producción y gestión、eh, audiovisual, ¿verdad? Dentro de, de la UnPaz. Sí. Sí,、eh, arrancó como Tecnicatura y p u e s creo que en el 2020, si mal no recuerdo,、claro. o 2021, por ahí, dicen que estábamos en pandemia, que se hizo licenciatura. Claro,、es、o sea,、home. es muy joven.、No、claro. Es muy joven y también、eh, el tener ¿sí? esta primera muestra de cine en la licenciatura en producción y gestión audiovisual marca, ¿no? Hay un camino,、eh, bueno, que, que, que corresponde, que debe, ¿no? Que debe nacer ahí desde esta licenciatura. Me imagino que, no sé si lo han pensado también, hay como algo、eh, histórico que va a marcar también el camino de, de la licenciatura. Sí. s a b Es que nosotros queríamos hacer, como te dije al principio, un festival. Entonces,、eh, los profesores se pusieron a charlar y ver, bueno, qué queremos poner, qué vamos a mostrar, qué películas, qué cortos. Es un montón.、Uh -huh. Se estuvo elaborando un montón. Y bueno, se charló con el Inca. Y el Inca dijo que el festival todavía no, porque para el festival hacen falta más requisitos. Pero que bueno, que hagamos una muestra. O sea, esto ahora es una muestra, pero esto va a ser un festival y, y va a durar más días y vamos a tener más películas. Sí.、Uh -huh. eh, Esa, ese es el empuje que queremos darle a la muestra que estamos organizando. Claro. Que, sea festival, que sea reconocido de, en el territorio y por otros festivales también, y que haya n películas de todos lados y muchas i n i n d e p e n d i e n t e también,、Bien. en Argentina. Bien, ahí、eh, sumamente interesante, decíamos, además, para tan poquito tiempo que tiene esta, esta licenciatura.、Eh, ¿Nos contás,、eh, bueno, un poquito más, qué es lo que va a haber en el día de hoy? y ¿Adelantarnos algo de lo que va a haber mañana? Dale, en el día de hoy. Arrancamos a las 6 de la tarde con una mesa que está a cargo del INCA. Que te voy a dar la p r i m e r e、eh, s p r i m i c i a esto,、uh -huh. porque nosotros también nos enteramos un ratito quiénes son los que van a ir. Que van a estar、eh, Lorena Bianchini, que está a cargo de los festivales nacionales, y Mariano Podestá, que es el jefe de plataformas de exhibición de Cine Airplay. Y bueno, ellos van a dar una charla、eh, sobre fomento y exhibición. Buenísimo. Y después. Tenemos cortos de estudiantes, que、eh, son varios y recomiendo que vayan a verlos, porque es media hora de, todo, de toda la jornada de <risa> hoy dedicada a eso,、uh -huh. solamente. Y a las siete y media, la película Mariquita Mujer Revolución, que también、eh, es de este año, y va a estar su directora, Sabrina Falco. Genial, genial. Y、eh, mañana, a las ocho. Hay una mesa、eh, que se llama Documentar la realidad con Sebastián Russo, que es docente de Lumpaz, y Florencia Mastadi, que es la directora del Festival de Cine Migrante. s Y después también hay cortos de estudiantes. Y a las siete y media se va a proyectar la película Sebastián Moro, el caminante, con la presencia de su directora María Laura Cali, que también van a hacer debate cuando termine la película. Y, y bueno. Y ahí estaríamos cerrando nuestra primera muestra de f i l Bien. Y además pensaba, ¿no? los cortos que, de los propios estudiantes, que muchas veces hay mucho trabajo detrás, de hay mucho、sí. sacrificio.、Eh, lo decías, son cortos a veces para las materias, pero que, que requieren de un esfuerzo importante, ¿no? Sí.、Eh, bueno, se proyectó uno en el, en el que estuve elaborando, por ejemplo,、eh, Buscadas, que es una serie, y teníamos tres capítulos y se proyectó uno solo. Y, y nada, muy zarpado poder ver el, el recibimiento del público ante、eh, de algo que solamente habíamos visto los 10 que lo estuvimos haciendo para esa materia y que no salía de ahí y decir, bueno,、eh, generamos algo, emocionamos, es un montón. Y nada, hubo i e r n cortos que están muy buenos y te recomiendo que vayan a verlos porque después,、eh, no sé si se van a proyectar en otro lado, pero es acá, es en ese t momento.、Uh -huh. eh, ayer hubo uno, Changuita FC, que era sobre un equipo de fútbol. Después, bloqueo, que era sobre una chica que está haciendo un corto para una materia y tiene un bloqueo mental, y entonces su corto cambia de e l l a y se trata sobre su bloqueo mental.、Mm -hmm. Y después había un corto de un minuto que se llama El monstruo de Diana a Scala, que es un poema mientras un niño dibuja y al final el que está dibujando el monstruo es Videla. Eso más o menos es lo que pasó ayer. Buenísimo.、Ah, Me imagino、eh, ahí sumamente nombres, interesante. Pero no sé de qué se tratan, así que tienen que ir a verlos. Perfecto ahí, perfecto, ahí uno, cuando por lo menos me imagino que con los títulos y después,、eh, nada, no, al no haber trailer y demás, uno va ahí a, a sorpresa, a ojo,、sí, sí, ojos cerrados. Sí, es sorpresa. Tienen que ir porque es muy, muy importante para, para los que están produciendo, para la carrera y para el territorio también. Porque son cortos que, no, que surgen acá, que surgen en el territorio, en el c o n urbano, cerca de la universidad.、Uh -huh. Victoria, ¿nos querés volver a recordar días de hoy, eh, eh, horario también? Por ahí, para aquellos que nos están escuchando o recién se enteran de esta muestra, ¿cómo pueden hacer para acceder? Hoy, a las seis de la tarde, empieza. A las seis de la tarde, en el salón auditorio de la universidad, que es en el segundo piso. Eh, y ahí es con entrada libre y gratuita, les damos un ticket que, que es un sticker en realidad.、Uh -huh. eh, y, y nada, vayan, vayan a disfrutar, vayan a ver.、Eh, tenemos redes sociales que es Instagram solamente, muestra del cine arroba un paz. Y, y ahí nos pueden seguir y ahí vamos a estar compartiendo todo lo que va pasando en el momento. Bien, buenísimo.、Eh, Victoria, te mandamos un abrazo grande y bueno, y ahí vamos a seguir atentos a todas las muestras y a todo el trabajo que vienen haciendo desde, desde la licenciatura,、eh, caminito o ¿no? n que se va armando hasta llegar a, al、sí. festival. Así que te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, Una, un abrazo para ustedes en nombre de todo el grupo que estamos organizando.